Esta es la semana de la hipertensión. Estamos recorriendo varios sectores.、Eh, hoy tocó las oficinas de IPPB. En la tarde vamos a estar en el Carpón Amarillo.、Eh, mañana tenemos programado ir al Progreso, al Merendero Don Juan,、eh, la Junta Vecinal,、eh, después Biblioteca Pablo Neruda y este, la Plaza.、Eh, la hacemos、eh, puestos móviles que. Que nos ponemos en una mesita y la gente llama la atención y, bueno, este, concurre. Bien.、Eh, la semana de la hipertensión, bueno, es importante tener en cuenta、eh, que la hipertensión es silenciosa. Nosotros no nos damos cuenta y por ahí el no hacer un control,、eh, por ahí. Este, Afecta nuestra salud. ¿Por qué? Porque como es silenciosa, no sabemos qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Tiene que ver mucho el tema de la herencia, el tema de los hábitos eh, alimentarios, eh, el sedentarismo. Hay cuestiones que potencian la hipertensión:、eh, la edad, la obesidad, el consumo de alcohol,、eh, tabaco, y bueno,、eh, todo suma. Pero bueno, si hacemos un control. Y lo captamos, los derivamos a control médico oportuno, esto se puede regularizar. El tema de la hipertensión:、eh, son dos, do, hay dos cosas a tener en cuenta. Una es que、eh, la consulta médica no le va a solucionar el problema, s í tiene que poner mucho de la parte de la persona. s í、eh, Puede estar medicado, pero si no hace una dieta equilibrada, no hace el, el control como corresponde, estaría faltando una parte. Bien, hay altos índices en el país, se sabe más o menos cuánta gente es hipertensa, porque como vos decís, es, una, es algo silencioso y quizás recién cuando llegan a un puesto como este, ¿no? un puesto móvil, se dan cuenta de, de la problemática que están atravesando sin saberlo. Mira, estadística, tenemos un, un alto porcentaje. ¿Por qué tenemos un alto ponceteje? Por los estilos de vida y la herencia h a y un montón de cuestiones.、Eh, acá, por ejemplo, hoy estamos haciendo de los controles que llevamos, ya llevamos cinco personas、eh, con un, un, una h i p e r t e n s i ó n elevada y no lo sabían. Había una sí, pero los otros no lo sabían. Entonces, bueno, eso es importante remarcar ¿sí? en los controles médicos. Por ahí pasan desapercibidos, pero son importantes. ¿Hay algún rango de edad entre las personas que sea característico?、Eh, la mayoría son adultos、eh, mayores de 20 años, pero、eh, tenemos un cuadro preocupante de、eh, niños que a corta edad empiezan con、eh, la tensión arterial elevada y es por el estilo de vida. Son chiquitos que tienen problemas、eh, de diabetes, que a precoz edad, son obesos, s e d e n t a r i s m o y bueno. Eso afecta mucho. Y lo, obviamente también la herencia. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. Entonces me comentabas un poco de la grilla para la semana. Hoy van a estar aquí, a la tarde se van a movilizar hasta el galpón amarillo. Y bueno, y tienen actividades planeadas. Me dijiste mañana, ¿en dónde van a estar? Mañana vamos a estar a la mañana en la Junta Vecinal、eh, del Don Sati. A la tarde vamos a estar en el Merendero Don Juan. Eh, también con otra actividad, lo mismo de captación de, de personas con hipertensión,、eh, de, derivación a consulta médica oportuna. Y este, vamos a estar en la biblioteca el jueves,、eh, en la plaza a la mañana. La, la mañana en la playa del barrio. Sí, mañana en la plaza del barrio. Sí. sí, y vamos a estar en la biblioteca Pablo Neruda también. Bárbaro.、Eh, Otra de las cositas que quería aprovechar la ocasión que estamos con el Censo Poblacional de Salud en el barrio Gobernador Castelo. ¿Sí? Tenemos, este, estamos divididos en grupos, vamos a estar visitando los domicilios, pidiendo información, todo referido a salud. Lo que por ahí podemos pedir, si es oportuno,、eh, el tema de los perros.、Eh, tenemos dificultades con la gran cantidad de perros que hay que no nos permiten ni siquiera golpear las manos. Así que bueno, si pueden colaborar, la población. Bien, este censo me decís cuándo va a ser.、Eh, ya arrancamos, hace dos fines de semana que arrancamos.、Eh, se hacen los sábados de 9 a 1 de la tarde.